Acá no está en juego, me parece, tanto una discusión、eh, que sí, pero digamos, de, de cuestiones técnicas, económicas, sino que más bien hay detrás de, de propuestas como la de la dolarización, que supone una renuncia、eh, soberana, digamos, a tener moneda y,、sí. sobre todo, el sometimiento a, a la política monetaria de otro país, porque no es que. Digamos, hay algo de inconsistencia en el planteo del candidato de la Libertad Avanza en sostener que la emisión monetaria es un robo, pero que s、sí、i aceptamos la emisión monetaria o la pauta de emisión monetaria de otro país que sí es soberano y que sí tiene un banco central. No,、uh -huh. hay una, es, digamos, no, no es tanto, aunque sí lo、no、es, como les decía, un problema de técnico-económico, sino es un problema de, de un proyecto que es、bueno. básicamente, a, mi, a nuestro modo de ver y al modo de ver de muchos y muchas, Un proyecto de disolución de cosas básicas de un Estado nacional. d i g a Mi o s m ley sostiene que todo impuesto es un robo. digamos, ¿no?、Sí. Eh, y entonces, es algo, acá l g o a no está en discusión si el Estado aumenta el gasto más, aumenta el gasto menos. Decir que, que todo impuesto es un robo,、eh, lo, que, lo, que, lo que digamos, rompe con la idea de comunidad.、Sí. Eh, digamos, en, en una sociedad, en un grupo de personas que aceptan vivir en comunidad, se acepta que las personas aportan parte de su esfuerzo. Para garantizar servicios básicos de salud, de educación, de seguridad. Si no hay impuestos,、eh, la seguridad no es una seguridad colectiva. O sea, si no hay impuestos, si vos tenés plata, te c o m p r a s una pistola y te defendes solo. Y si no tenés plata, bueno, hace, es un problema tuyo. Entonces, digamos, detrás de la propuesta de la libertad avanza, hay una, hay una cosa muy preocupante que me parece que ustedes,、eh, digamos, lo sintetizaron. Está lloviendo a Ganta, lo les pido disculpas,、sí. voy a tratar de entrar. Sí, sí, eh, eh, digamos, lo que está detrás de eso es una cuestión más, de, más preocupante que es de disolución de, del Estado Nacional o de, de la posibilidad de un Estado Nacional y la posibilidad de vivir en comunidad. Claro, s、eh, y... Eh, digo,、eh, hablas de la cuestión de impuestos, que también es algo que se ha instalado en el, último, en el último tiempo, de que en Argentina se pagan un montón de impuestos, de que el país no crece justamente、eh, por eso, porque los impuestos son caros, porque son un montón.、Eh, también es un poco derribar toda esa cuestión ¿no? que se ha instalado durante el último tiempo. Claro, bueno, eso ya eso es falso. Digo, a m s Mirez confunde falacia、claro. con falsedad, digamos, ¿no? m Y me hace rir porque él se presenta como un académico y no sabe distinguir lo que es una propiedad, un razonamiento, de lo que es un atributo de un enunciado. Eso es falso. Digo, a m s él dice cosas que son falsas, que como d el otro día más le e planteado en el debate, son fácilmente contrastables en Google. Cualquiera que se mete en la página, de la, por ejemplo, de la OCDE, que reúne información de gran parte de los países del mundo sobre p r t e s i ó n impositiva, va a ver que Argentina no es solo de l o s No es de los países con mayor presión impositiva global del mundo, sino que tampoco de América Latina. Argentina tiene la misma presión impositiva global que países como Brasil o como Uruguay.、Mm. Eh, entonces, no es un problema de presión impositiva global.、La、Argentina tiene un problema de estructura impositiva, que es el peso que tiene impuestos como el IVA, los impuestos regresivos. De Argentina debería discutir eventualmente una mayor progresividad en su estructura impositiva para que efectivamente esa falsedad que dice mi ley, que es p r i g í r i c u l a No se le haga carne a un ciudadano común. Un ciudadano común siente que la presión impositiva es muy grande porque hay impuestos muy regresivos que pesan mucho. Entonces, un ciudadano de bajos ingresos siente、claro. que eso que el DILO está diciendo es cierto. Pero está, lo que está diciendo es falso. Y m i l e y no dice hay que hacer estructura <risa> más progresiva.、Claro. Eh, digamos que es lo que eventualmente sería una respuesta para el ciudadano de bajos ingresos que quizás. Eh, no sé, pienso en una PIB que paga ingresos brutos, es un impuesto regresivo y un impuesto bastante problemático. Bueno, hay que discutir eso, pero por eso también decía, y está bien que vos lo señales, digamos, el va, me parece a mí que está bien, digamos, ¿no? pero digamos, está lo, todas las afirmaciones que hace l Diley o son estrictos, o sea, directamente falsas, como esta de la presión impositiva, falsas, digamos,、eh, totalmente. O son datos distorsionados. El otro día también d e c i r que en la convertibilidad el ingreso promedio era 1.800 dólares.、Claro. Eh, promedio de e <ríe> es un disparate. Digamos, es fácilmente contrastable. ¿no? Se afirman cosas. o a, Había otra hora yo no me puedo acordar que era que con la emisión monetaria se transfirió en un acuerdo y habla de miles de millones de dólares. Son、uh -huh. datos que no sí, este, sí. carecen de todo rigor. Pero.、Eh, Está dejando una concepción que es más problemática que esas falsedades o que, o que propuestas inconsistentes,、eh, que, que tiene que ver con eso, una, proponerle a la sociedad、eh, como salida renunciar a su soberanía y renunciar a la idea misma de comunidad.、Claro. Y eso, eso es lo que hace para mí y es lo que me parece que en espíritu, atrás de esta solicitada y de muchas otras que están saliendo, q u e juntan a gente que por ahí, en el caso nuestro no, pero. En otras solicitadas o en otras alianzas que está habiendo, gente que por ahí、eh, tiene diferencias en cuanto a la discusión sobre la estructura tributaria o discusiones más técnicas que se unen porque lo que está de fondo es un problema gravísimo o la coparticipación. Cuando dice n de la coparticipación, digamos, es es la lógica es que nosotros、sí. somos un país federal.、Claro. Digamos, ¿no? ¿Cómo digamos, o ¿no? va a ser、eh, cómo hacen provincias que,、eh, digamos, que tienen.?、Eh, Dificultades o que no tienen en, en sus jurisdicciones actividades económicas、eh, importantes para sostener servicios elementales, si no es a través de la coparticipación, digamos, ¿no es cierto? Si no es a través, y lo mismo, la lógica del esfuerzo de otras regiones por ahí、eh, que tienen más recursos naturales o más、eh, desarrollo económico, le r e q i e r e que estén dispuestas a, a que otras personas en su mismo país vivan mejor, digamos, hay una idea de comunidad que es muy importante atrás. Uh -huh. Es lo que ni lo iban a cuestionar, digamos. n o、si, Entonces, las provincias ricas tienen que tener mejor salud y la provincia, y, y,、si、la provincia pobre no tiene recursos, no importa, no les importa nada. Entonces,、claro. no, no, es, no puede ser eso la base de, de, de una sociedad, digamos. ¿no? Uh -huh. ¿Y n o cómo ves ahí? Viste que hace, bueno, estos días salió de lo que es el Centro de Economía Política Argentina, el, el CEPA, salió como un informe vinculado al salario indirecto. Es algo que、sí. habitualmente no, no conozco、eh, demasiado el tema, pero que no está medido y que no está tan presente en lo que nosotros tomamos en consideración. ¿no? Entonces, hay una necesidad de, de、eh, registrar y ver cuál es el valor de ese salario indirecto. ¿Cómo ves esa,、eh, esa propuesta? No sé si la pudiste ver. e s、bueno, que... informe en particular yo no lo vi, yo、sí. en algún otro momento había visto los datos había. Calculado en la encuesta permanente de hogares,、sí. ¿cuál era el peso en los deciles más bajos de ingresos de las transferencias del Estado, constando、sí. desde、eh, jubilaciones hasta asignación universal por hijo?、Uh -huh. Y a partir de asignación universal por hijo, los deciles más bajos de ingresos. El peso de esas transferencias era muy importante. En salario、claro. indirecto se cuentan también subsidios y otra m o n t ó n de transferencias. Sí, acá, imagino, ¿no? totalmente. Ellos e están contando transporte, tarifas, educación pública、claro. gratuita, medicamentos,、claro. el PAMI,、claro. salud pública. Sí, efectivamente, digamos, la, la gratuidad de los medicamentos, que es una cosa que ha tenido un impacto muy grande、eh, durante esta gestión, digamos. Sí. ¿no? Que, eh, Es parte un poco de, de eso anterior que, que yo quería manifestar, que、uh -huh. es eso, digamos,、eh, sin ese tipo de políticas, digamos, de transferencia indirecta,、sí. digamos, lo que un c a m b i d a t e le está diciendo la sociedad es. Bueno, yo soy vice rector d en la universidad pública, digamos, la、claro. universidad pública se financia con impuestos porque presuponemos que alguien que puede hace un esfuerzo un poco adicional para que alguien que no puede no tenga que vender un órgano para estudiar.、Claro. Porque vivimos en comunidad y nos interesa. Que la persona de al lado pueda acceder a, a la educación universitaria. Y porque además no nos interesa solo por altruismo, porque cuando esa persona a c c e d a a la educación universitaria, regiones como la universidad donde yo pertenezco, en el conurbano, van a tener un médico más, un ingeniero、sí. más, y eso va a enriquecer a la vida en comunidad.、Eh, entonces hay una cosa ahí,、eh, digamos, bastante completa en, en, en lo que tiene que ver, digamos,、eh, con la... ...digamos, la vinculación entre economía y vida en comunidad. Yo、uh -huh. digo mucho este dato, con usted no, no, no lo he hablado, así que no me voy a aburrir, pero en los últimos 20 años, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires,、eh, con la creación de universidades, de muchas universidades públicas que, que son tan denostadas, digamos, ¿no? uh -huh. que han sido denostadas en el gobierno de Macri y que, y que aparecen denostadas hoy, la cantidad de gente, de, de, de los, del 40% de menores ingresos, que Multiplicó casi por tres que accede a establecimientos universitarios.、Claro. Entonces, esa gente digamos, a la que realmente le c a m b i ó la vida y que h a gente que después le va a cambiar la vida a los demás. Sí, Entonces, te... cuando uno piensa en. Digamos, hay que mejorar la estructura impositiva, por supuesto hay que mejorarla, pero que no podemos discutir nunca es si nosotros vamos a, a vivir en una sociedad en donde uno esté dispuesto a hacer un esfuerzo por otro o no. Eso es una cosa. Es un disparate, digamos. Por eso también era preocupante cuando b Ulrich l decía que el 50% de los universitarios son extranjeros. No solo porque no podía chequear en goles,、sí. y, perdón, uh -huh. que no es el 50% sino el 5%. Entonces era preocupante que una candidata presidenta、claro. eh, tenga e s a dificultad. Sino por lo que estaba detrás, digamos, ¿no? Que es la idea de que nosotros nos tenemos que poner orgullosos e el sistema universitario que tenemos y entender que cuando los extranjeros vienen a estudiar. pagan IVA y hacen su aporte y después si se forman hacen un aporte, digamos, ¿no?